Buen día, Pablo, y toda la audiencia. Bien, ¿y vos? Bien, bien, todo bien. Eh, Nicolás, eh, la Fundación Campo Limpio sigue recolectando envases agroquímicos en toda la provincia de La Pampa. En este caso, tienen jornada en Luigi y Caleufú. Sí,、eh, seguimos trabajando en la provincia de La Pampa. Hay jornadas en Luigi y Parera.、Ah. Eh, Quizás eso es la, lo que viste. Pero bueno, hay unas cuantas jornadas、eh, más previstas ahora para. para abril、eh, y principio de mayo en, entre ellas están casa de piedra 25 de mayo que v e n í a m o s yendo cada dos meses aproximadamente y bueno veíamos que el volumen de envases era más chico así que estiramos un poco esa periodicidad y estamos yendo creo que el 2 de mayo quedó esa、mm. esa jornada y en la zona estamos en abril tenemos en luis i en parera en albiar en real i có、mmm, Hay una en Guatache hoy, se está desarrollando hoy.、Uh -huh. eh, Nicolás, ¿en qué consisten estas jornadas? A ver, contanos. La jornada de recepción básicamente es una herramienta para、eh, que el productor pueda acercar sus, sus envases vacíos、eh, a un punto más cercano que los centros de almacenamiento, que es la otra herramienta que dispone el sistema de campo limpio.、Uh -huh. Hoy en la provincia de La Pampa hay cinco centros de almacenamiento: uno en Alta Italia, otro acá en General Pico. uno en Colonia Varón, Catrilo y el más al sur está en Macachín, entre Macachín y Rolón.、Mm. Eh, entre, eh, bueno, desde hace unos años ustedes están a cargo、eh, de, de esta tarea aquí en la provincia de La Pampa. ¿Qué, qué balance、sí. me podés contar?、Eh, bueno,、mm. está, estuvo atravesado por la pandemia, no sé cómo fue en ese momento. No, el avance fue, fue muy bueno. c a m p e í n empezó a trabajar a Fini. Yo me incorporé a la asociación en 2020, o s sea, e va a ser tres años.、Eh, en 2020 se, se pusieron en marcha los primeros dos centros de almacenamiento. Bueno, estos tres años、eh, inauguramos el último centro, el quinto, e n pico, el 23-24 de noviembre del año pasado.、Eh, y en cuanto a volumen de recolección entre los centros y las jornadas, Eh, empezamos con unas 160 toneladas, e n primer año 2020, 2021 eso aumentó a 260 y en 2022 llegamos cerca de las 2, 280. Y tenemos objetivo este año de, de pasar las 300 toneladas. Y en esa línea es que hoy, a 31 de marzo, sin contar lo que se recolecta hoy en g u a t r a c h é vamos a más de 100 toneladas de plástico recuperado.、Uh -huh. Bueno, de residuos, porque bueno, siempre decimos plástico, pero también están los envases de, de cartón y otro tipo de envases.、Uh -huh. eh, o sea que es positivo el balance que, que, que hacen ustedes. Sí, es, es, es muy positivo el balance que, que hacemos、eh, y lo que vemos como. Como positivo también es el, la participación de los usuarios, de los productores este, que van concientizándose, capacitándose y, bueno, y, y dándole más este, énfasis a, a la gestión de envases, que, que es un poco el, el, el objetivo nuestro. Campo Limpio no solamente pone a disposición la, los centros o las jornadas, sino que además t e n e m o s un programa fuerte de, de capacitación y concientización. Y en esa línea es que hacemos distintas actividades. Ayer estuvimos en una jornada de campo. En Miguel Rilos, invitado por una distribuidora, c o n una cooperativa,、eh, hablando justamente de estos temas con, con los productores.、Uh -huh. eh, ¿Muestra la eficiencia de campo limpio en la recolección y bueno, la conciencia un poco de los productores? ¿O es que cada vez se utilizan más agroquímicos? No, no, no, no el volumen de agroquímicos es, es este, bastante constante. De hecho, este año incluso es, es probable que haya bajado en la provincia de Pampa por un tema de. De sequía, y de condiciones y de, de aparición de plagas, este, y también a veces de, de, de ganas de invertir por parte del productor, porque bueno, cuando el año es complicado ese, hay, hay tratamientos o cosas que se, que se este, omiten.、Eh, pero bueno, no, el volumen de, de uso entendemos que es, es constante. El, el, lo que está cambiando es esta concientización y no es mérito, nosotros siempre lo decimos.、El、Campo Limpio está haciendo un trabajo muy. Muy fuerte este, y con el objetivo de juntar el, el total de los envases, no, no es que vamos a, a, a, este, a un porcentaje,、eh, pero también está la, el compromiso de, bueno, de las autoridades, de los municipios que tienen siempre tienen una mano porque el productor se acerca siempre primero a su municipio este, a, a buscar una solución, y bueno, de las agronomías y lógicamente, como te dije, de los usuarios que tienen ese compromiso de devolverlo. s Al e m b a s e y no optar por otra de las prácticas que habitualmente、eh, se conocían y, y que hoy están prohibidas por ley. Claro, que son enterrarlos, por ejemplo. Enterrarlos, abandonarlos, no. quemarlos, no. No. comercializarlos. n i c o l á s ¿y q u é hacen ustedes con el material recolectado? El plástico recuperado, en el caso de los envases tipo A, la ley que, que da origen al sistema de gestión、sí. este, diferencia dos tipos de envases. A y B, este, y los envases tipo A son los que se pueden lavar,、eh, son todos los envases de plástico rígido que pueden ser lavados y ese proceso de lavado es importante que sea en el momento de la carga. O sea, la, hoy las máquinas cuentan con un dispositivo de lavado que le s permite este, terminar de vaciar el, el envase y, y hacerle un, un lavado para asegurarse que quede totalmente descontaminado. Esos envases se recuperan todos, se reciclan todos y van a empresas que, que hacen reciclado en, en usos permitidos, en, en nuevos envases, en varillas, en postes, en cosas que se usan para alambrado, básicamente en cosas que no tienen que ver con la, con la salud de las personas este, y de los animales.、Eh, y el resto de los envases, que son los tipo B, que son aquellos que no se pueden reciclar, que... Teóricamente es un menor volumen, ese, esos envases van a, a operadores que se ocupan de hacer la disposición final. Eso hoy todavía en la Pampa no, no, no lo tenemos, o sea, los envases de la Pampa se van a otras provincias a, a esos procesos. ¿Y que la idea es que se pueda hacer en algún momento acá en la provincia de la Pampa ese proceso? Y、eh, sería una buena idea, de、eh, Campo Limpio apoyamos cualquier、eh, iniciativa de, de, de procesamiento,、uh -huh. no es、eh, idea de Campo Limpio hoy por lo menos、eh, llevar a cabo el proceso, pero, pero sí,、eh, incluso Campo Limpio necesita a alguien que, que se ocupe de esa gestión, este, hoy los operadores cobran una tasa por hacer el trabajo, ¿no? entonces、claro. si hubiera una industria en la pampa, para nosotros sería... Este, Mejor que mandarlo a otro lado. ¿no? Claro. Cuando se debatía、eh, la ley, bueno, que posibilita esto,、eh, el trabajo de campo limpio,、eh, se mencionaba、eh, de la trazabilidad de los bidones.、Eh, ¿Eso está vigente o, o no? ¿No se implementó? Sí,、eh, vos a m a d e c i r que la discusión es en la ley provincial. Claro.、Eh, pero bueno, en la ley nacional, que es la que hoy está funcionando, la ley provincial aún está sin reglamentar. Sí.、Mm. Eh, eso está si por ley nacional es, es obligatorio que es un sistema de trazabilidad todavía no está operativo、eh, esperamos este, que en el corto plazo empiece a, a funcionar porque sería bueno una herramienta más que importante para poder aumentar este número de recolecciones y llegar a bueno, como te decía recién a l objetivo que es juntar todo el plástico ¿no? claro Claro, eso obligaría al, al productor a, bueno, este, a, a no descartar ningún b i d ó n Exactamente. Sí. sí, a veces, yo, yo hoy, pues, gracias a Dios, hay, hay, hay bastante conciencia sobre, sobre las malas prácticas,、mm. pero bueno, a veces hay, hay, hay situaciones de, de campos alquilados o bueno, productores que, que alquilan y, y este, no, a veces no, no están ahí. Entonces, bueno, lo que más. Eh, vemos que hay envases que quedan abandonados en, en los lugares donde se, se utilizaron. Ese n v a s e que q u i z á hoy no, no está llegando al sistema porque, bueno, como no hay una trazabilidad, no hay una,、claro. una posibilidad de control y fiscalización. ¿no? Bien. Bien, Nicolás, queríamos tener un panorama de cómo está trabajando Campo Limpio、bueno, acá en la provincia Pablo, de Pampa. Muchísima... Gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Este, y bueno, los, los invitamos nuevamente a los usuarios y a todos los que somos parte del sector este, a trabajar por esto y, y básicamente en esto que decía de la concientización, de comunicar y concientizar de que este es el camino que, que tenemos que seguir. Muchas gracias. Bueno, que tengas buen día, Nicolás. Gracias, igualmente.